Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre, como siempre en el aire aquí en Fargo, el Fórum Argentino de Redes Comunitarias, con la alegría de poder salir al aire eh, acompañado siempre del trabajo y la presencia de estas chicas y estos chicos y adolescentes que en diferentes partes de la Ciudad de Buenos Aires, en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, se ponen de algún modo a trabajar pero también se ponen a estudiar, a aprender, a investigar, a leer. ¿sí? Hoy ellos nos traen no solo los temas que les interesan, sino también eso que fueron las tareas de realización junto con otros docentes. Así que, en particular, hoy tenemos a una primaria, una escuela primaria, que ahora se van a presentar ellos, nos van a decir bien de dónde vienen, cuál es su nombre, sí y que, como siempre, han trabajado junto con el equipo REC de Red School y Comunicación, ¿sí? en este caso con Néstor Cortés, que ahora está en la operación técnica, en la coordinación de piso, en mi nombre que soy parte también de este programa Rec, Red de School y Comunicación eh, mi nombre es Cristian Gauna lo presento para todos aquellos que no me conocen así que también les cuento que en la producción general está Moreno Molina por ahí lo vi a José Tépez Garzón que no sé bien qué estaba haciendo hoy en <ríe> el TUCU, ¿sí? que habitualmente nos ayuda una operación técnica, pero bueno también tenemos el equipo de la escuela hoy es una escuela primaria, hay muchos chicos que están aquí y que están deseosos de salir al aire, así que bueno, es muy de que ellos que son los protagonistas tomen la palabra y se presenten así que les voy a decir, chicos bienvenidos, ¿cuál es su nombre y apellido? Hola, me llamo Mayra Mayra, bienvenida bien, ¿qué nombre y apellido tenemos? mi nombre es Rosy Quispe bienvenida mi, hola, mi nombre es María María, ¿apellido? Chocalaura hola, mi nombre es Jonathan Mateo Jonathan Hola, mi nombre es Marci Cardoso Hola, mi nombre es... ¿De, no, no. de, de, ¿De sexto grado? No, de sexto grado. sexto grado ¿De qué escuela? De la escuela de, la escuela 17. de la escuela. 17 ¿Escuela número? 17 ¿Distrito escolar? 11 11 ¿Nombre? 11. Juan Galo de Bien. ¿Dónde queda? ¿En qué barrio? En Floresta, en Floresta. En Floresta. Floresta. Floresta. Bien, bueno Antes no, un viaje, ¿en qué vinieron hasta acá? En un micro Ah, se toman en un micro Bien, y los acompaño, yo vi hay un par de maestras ¿Quiénes están acompañándolas? Nuestro señor Celeste telete y una la No, Biblio, eh, una Marisol señor, Marisol, se, sí. una Marisol y Celeste ¿Saben sí. el nombre y apellido de ellas? Como para poder saludarlas no. no Después lo vamos a producir, así me lo dicen así completito Y las podemos presentar también ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Sí. ¿Son buenas? Sí, sí. sí. Pues, no sé. sí. <risa> ...que acompañando ahí... ...así que hay que hacerles el aguante... Sí. ...yo le cuento a los oyentes que como siempre... ...se pueden comunicar con nosotros... Eh, ...visitando nuestro sitio web... ...www.programarec.com.ar... ...si, sí, al correo electrónico pueden escribir... ...horalibre arroba programarec.com.ar... ...y también pueden buscar fotografías... ...y algunos videos... ...sobre todo cuando trabajamos con adolescentes... ...de Programa Rec allí en Facebook... ...escriben Programa Rec todo junto... ...si quieren bajarse este programa... ...si quieren escucharlo... ...lo pueden bajar, es libre en un usuario allí en la página del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿sí? Farco, www.farco.org.ar Allí buscan un usuario para ver que al final de la planilla en la página les permite hacer que ustedes ingresen una clave que es libre, es gratuita y ahí pueden acceder a todos los programas ahora libre y mandarlo incluso si tienen alguna emisora radial sí como un contenido más porque el contenido es libre y gratuito para todo aquel que lo desee. Así que, bueno, echa las presentaciones. Chicos, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Con qué proyecto estuvieron trabajando? ¿Quién me quiere contar un poco de eso? Estuvimos estuvimos trabajando con los chistes y colmos. Chistes y colmos. ¿En el contexto de qué proyecto? ¿Cuál era el proyecto? De poesía. Poesía, poesía, sí. poesía no tradicional, me dijeron, ¿no? Sí. ¿Y qué significa esto de buscar diferentes formas de poesía o poesía no tradicional? ¿Cuáles son los modos que ustedes conocen de poesía? Díganme primero los nombres de esas poesías. Eh, Chistes, colmos, trabalenguas, eh, trabalengua, eh, coplas, eh, coplas, eh, coplas, adivinanzas, adivinanzas. Eh, adivinanzas. Eh, ¿qué más? Haiku, haiku ¿Qué eh, no las conozco, ¿qué son? Eh, son... Bueno, después me lo voy a explicarme así como explicar <risa> Les prometo que después nos vamos a enterar de qué se tratan Entonces, son diferentes formas poéticas Efectivamente, no tradicionales, no son las que trabajamos siempre Y en este primer bloque, entonces, ustedes trabajaron sobre un género muy particular de poesía Que es el del colmo y los chistes Sí, sí, ¿Sí? sí. ¿Y qué han trabajado sobre esto? ¿Estuvieron practicando? ¿Estuvieron buscando? Sí, sí Estoy y Ajá. Y, y, a ver, ¿quién me puede explicar Qué es un chiste? Un chiste son versos Que causan gracia Son versos que causan gracia Así que nos tenemos a reír cuando hay chistes ¿Alguien sí, sí. sabe un chiste? Yo A ver, cuéntamelo el micrófono ¿Qué le dice una impresora A otra impresora? Eh, ¿Qué le dice una impresora A otra impresora? <risa> ¿Qué le se le ocurre? No sé ese, esa, hoja es es <risa> bien, bueno. ¿Esa hoja es tuya o es impresión mía? Bien, bueno ¿Esa hoja es tuya o es mía? Bien ¿Quién más tiene un chiste? A ver, ¿qué más? Yo, a ver. yo Ah, hay un montón, a ver Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? No sé Pregúntale a su abuelo <risa> <Vente>. <risa> Me encantó Bien la maestra, Jaimito Sí, esta, esta mano tengo 8 naranjas Y en esta otra 6 naranja ¿Qué tengo? Wow eh, ¿Qué tiene? No sé Ay. Una menos enorme, señorita Unas manos <risa> <risa> Unas manotas <risa> Bien, muy bien ¿Quién va a hacer Yo... un chiste? A ver vos compañero y después la compañera ¿Sabés que mi hermano anda en bicicleta desde los 4 años? Mmm, ya ya, ya ya ya. No nunca. Estos son dos mosquitos que van en una moto. Y el de atrás le dice, el de adelante, oye, para que se me entró una mosca en el ojo. <risa> <risa> ¡Está muy bueno! <risa> me imaginé los mosquitos... <risa> Perdón bueno me tente eh, tenemos por ahí también un track no de chistes que estuvieron grabando han, han hecho la sí. producción verdad quieren escucharla sí, sí, sí, vale. bueno son los estudiantes y las chicas no los chicos estuvieron trabajando ellos han hecho un recorrido de diferentes grabaciones, eso lleva muchísimo trabajo, así que vamos a prestar atención y a disfrutar de la tarea. Son los chicos de la primaria número 17 y distrito escolar número 11, Juan Galo Lavalle, ¿sí? Así que presten atención, en la libre hora, el libre ahora llegó un momento de reírse. un bosque a otro bosque ¿y bosque qué? ¿Qué le dicen pues a otro perro? Nada <risa> Niño, ¿sabes si este autobús me lleva al cementerio? Bueno señora, si se pone delante del autobús, lo más seguro <risa> Van amigos por la calle. ¡Mira, un reloj! ¡Ah, sí, es mío! Es que a veces se me adelanta. ¿Por qué arrestaron al rompecabezas? Porque estaba armado. ¿Por qué la gallina no cruzó la calle? Porque estaba en el carnicero. ¡Ah! Mamá, mamá, en el cola me dicen el hit el verano. No hagas caso, yo ni es que la gente está muy loca. ¿Qué le hizo un semáforo a otro? Mamá, mira, que me estoy cambiando. ¡Está bien! Habían dos señores que vieron a un rockero y le preguntaron, ¿No sos un rockero? ¿Qué instrumento tocas? Y el rockero le, le dijo, no, recolecto rocas y los vendo. Te voy a contar un chiste al revés Es primero que te rías Había un gato que tenía 16 vidas Pero lo atropelló una 4x4 Y lo mató Había un árbol de peras y una pera se cae Y todas las peras se ríen y la pera dice de que se rían inmaduras ¡Está bien! Feliz sea la caca a la otra caca Agarrate porque nos caemos Le dice un gangoso a su amigo peranjero En mi granja tengo 250.000 mil palomas pero mensajeras. No, tengo uno te que no estoy exagerando. Ayang Kone. ¿Oh? Huh. Buscando trabajo. Oh. Huh. Eh, ya huh. Diciendo, carajo. Oh. Huh. <risa>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 A las chicas, a los chicos de la escuela primaria número 17, distrito escolar 11. Eh, claro, estábamos escuchando ahí los chistes que son una forma, me decías antes, de poesía, pero que también es una forma de verso para hacer reír, ¿no? Eh, cuesta armarlos también, ¿no? Sí. Sí. sí. ¿Quiénes grabaron esto? ¿Quiénes estuvieron trabajando en esas grabaciones? Todos. Todos. ¿Todos? Cuéntame el micrófono, porque si no lo escucho muy lejos. ¿Estuvieron hablando y grabando en dónde? dentro de la escuela? ¿Fuera en algún lugar? Eh, adentro sí. de, la escuela, de, la de la escuela. Ajá. ¿Y con quién grababan? Con nuestra maestra y con mm. Néstor. Ah, ¿estuvo Néstor ahí trabajando con ustedes y la seño? Sí. sí. Buen trabajo, che. Me gustó. Me hicieron reír. Ahora vamos a seguir con los colmos. ¿Quién le puede explicar que es un colmo? Los colmos son situaciones que, llevan, que llenan hasta, hasta el borde. Una condición... Ya que no pueden más. Bien, o sea que exageran, digamos. Sí. Están al límite, ¿sí? Bien, ¿y quién sabe algún colmo así como para que podamos hacernos una idea de lo que son? A ver, dale. Sí. ¿Cuál es el colmo de un cerrajero? ¿Cuál es el colmo de un cerrajero? Déjame pensar, déjame pensar. ¿Alguien sabe? No sé. Usar una barba a candado. <risa> Muy bien. ¿Cuál eh, ¿Cuál es el colmo de un joyero? ¿Cuál es el colmo de un collero? Mm, a ver... Tener un hijo brillante. <ríe> Muy bueno. ¿Cuál es el colmo de los camellos? Que siempre se terminan jorobando. <ríe> bueno. Bien, ¿qué más sabe? ¿Cuál es el colmo de un electricista? Que no le lleven la corriente. <ríe> bien. ¿Cuál es el colmo de un libro? Que en otoño se caigan las hojas. Que zona, bien. ¿Cuál es el colmo de una oso panda? Que le tomen una foto a color Y que salga blanco y negro <ríe> bueno, claro, está buena Bien <ríe> Me gustó, a ver eh, tan bueno, se pusieron a buscar De estos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo encontraron? ¿Dónde buscaron? En la computadora Ah, ¿estuvieron con la compu ahí buscando? Sí Cuando llegaron a internet Sí. Sí. ¿Fue divertido el trabajo? Sí, sí. sí. Bien eh, cuénteme ahí Entonces, por ahí eh, Sé que estuvieron grabando también ¿No? Tenemos un archivo sí. Sí. Sí. Sí. Sí. O sea que no solo trabajó desde el chiste Sino que trabajaron este de colmos ¿Sí? sí. sí. Nos vamos a presentar como corresponde así que sí. A ver, son los estudiantes de la primaria número 17 Distrito escolar número 11 Juan Galo Lavalle Ellos hablan en colmos y nos muestran los colmos así es el colmo de un bombero? ¿Cuál? Apagar el fuego con galletita de agua. ¿Cuál es el colmo de una zapanda Sacarle una foto a color y que salga en blanco y negro. <risa> ¿Cuál es el colmo de un zapatero? ¿Cuál? Le mataste con el pie izquierdo. ¿Saben cuál es el colmo del dinero no poder comprar nada cuál es el colmo de un pintor jugar a la mancha cuál es el colmo de un jardinero dejar a la novia plantada ¿cómo se sintieron cuando trabajaron estos? estos estamos enemigos? contentos. ¿Estaban bien, bien. Sí, sí. ¿Nerviosos? ¿Sí? sí ¿Estaban sí. nerviosos? Sí. No, pero no se notó. Viene sí. muy bien el programa. ¿Por qué? Sí. ¿No? ¿Habían hecho radio ya o no? No. no. ¿Nunca? No. Ah, no. No, no, pero parece que hubieran hecho. Muy bien. No, no, bueno, a ver... Eh, chicos, sé que aparte de trabajar estas cosas... Que tienen muchísimo que ver con reírse... Y con trabajar eh, la poesía... También estuvieron trabajando algo mucho más serio... ¿No? Que tiene que ver con las cuestiones de género... Y los problemas que está habiendo en la sociedad... ¿Qué es lo que hicieron hasta ahora? ¿Por qué, ¿Cómo abordaron ese tema? ¿Qué, ¿Qué pudieron trabajar con respecto a eso? a yo veo una mano, a ver... Le vamos a contar a la gente... Porque yo yo la estoy viendo, pero la gente no... Es si una mano que adentro dice... Ni una menos. ¿Quién la hizo a esta? ¿Tú ya? Sí, es mía. Mirá. ¿Y, y cuándo le hiciste? ¿Por qué la hiciste? que estuvieron trabajando con él? Eh, estuvimos trabajando sobre que no hay que maltratar a las mujeres. Que sí. hay que respetar a los hombres tal como a las mujeres. Hay que respetar a todos por igual, digamos. Sí. sí, sí. Y sobre todo no agredirse, no violentarse. Mm. Y cuando uno... Está viendo que otro se lo maltrata, o que una mujer se le está pegando, que se le hace marrea, o se grita, que hay que hacer? Hay que hay que denunciarlo. Hay que rápidamente denunciarlo, anunciarlo, hay que pedir ayuda a un, a un adulto, hay que tratar de avisar para que la gente haga algo. ¿Alguna, ¿Alguna reflexión les quedó cuando trabajaron eso? ¿Alguna idea que quisiera remarcar hacia los oyentes de cómo trabajaron eso y qué cosas quisieran que los oyentes también escuchen? Piensen sí. que... ¿Sí? ¿Tienen alguna cosa que quieran así como recordarle a la gente? Sí eh, eh, eh, Que de, debería haber eh, igualdad de género entre el hombre y la mujer Bien Chicos, recuerdenme su nombre y apellido Así sabemos quiénes hicieron en este primer bloque ¿Sí? Nombre y apellido, por favor Mayra Condori Rosy Quispe Mateo Joaquina Jonathan Mateo Mach Machi Cardoso Roberto Quispe Todos ellos formaron parte del primer bloque de este programa de Hora Libre en Farco, Foro Argentino de Redes Comunitarias, con la primaria número 17 y distinto escolar número 11, Juan Galo la valle Nosotros ahora vamos a escuchar un poquito de música, hacemos un pequeño descanso y después viene el otro grupo. ¿Les parece, chicos? Sí. sí. sí. Nos seguimos escuchando aquí en Hora Libre hasta el bloque que viene. Hora Libre Oh, oh. yo, yo soy aquí I'm staying with you You love me back y tengo no la tengo En nombre de Dios ellos me buscan me cuentan que en la calle me buscan Continuamos en Hora Libre nosotros aquí con los estudiantes de la primaria número 17, distrito escolar número 11, Juan Galo Lavalle, eh, en un segundo bloque con un nuevo equipo, con nuevas personas aquí haciéndose presente Así que les voy a pedir que me den su nombre y apellido. compañero nombre y apellido, por favor. A Quispe. Bienvenida, Yelen. Nombre y apellido. Aldo Cosa. Aldo, bienvenido. Eh, Estefany Aroquipa. Estefany. Tomás Tapea. Mamani Juan Diego. Juan Diego, bienvenido Brian Espejo Brian, hablame al, al micrófono número 2, así ya sabemos ahí cómo está Cuéntame, ¿con quién estuvieron trabajando? ¿Con qué maestra? Con la Laseño Celeste Bien, ¿nos acordamos el apellido de Laseño? Eh, no, no, negativo ¿Cómo que no? ¿Cómo que negativo? <risa> Bueno, celeste, negat de celeste Negativo, bienvenida <risa> No, señorita Pereira, por favor <risa> no se Hay que saberse la apellido de la seño, por favor Estuvo trabajando un montón, me trajo un montón de material con ustedes sí Así que vamos a mandarle un beso grande ¿Le mandamos un beso a la seño? Sí. Sí. ¿Celeta bueno. Pereira, le parece? Sí. Bueno, sí. está Todo bien bueno. <risa> Chicos, en este bloque, segundo bloque ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué formas poéticas vamos a hablar? De Limerick y Haiku. Limerick, esa es una palabra que yo confieso no escuché jamás. Así que me van a contar ustedes de qué se trata el Limerick. Eh, comenzamos con el Haiku. Con el Haiku, primero vamos sí. con Haiku, entonces. El Haiku es un género político de origen japonés. Se escribe según la tradición entre versos sin rima. De 7 cinco, siete y cinco sílabas. Suelen hacer referencia a escenas de la naturaleza o la vida cotidiana. Bien, entonces son, de alguna forma, digamos, es una forma de poesía tradicional japonesa que sí. tiene 17... 17 sílabas. Sílabas. Bueno, ¿vamos a escuchar alguno? ¿Les parece? Los tenemos ahí grabados, me parece. Estuvieron trabajando, ¿no? Sí. También hicieron grabaciones. También. Bueno, entonces con ustedes los haikus. Corteo un rama y cloreo mejor por la ventana. Los dos sonríen, el abuelo y su nieto, solo dos dientes. Llegó el otoño, una agubia tranquila limpia las uvas. Un charco, la calle inundada de cielo. Bar de la luz, de la luna creciente, el vendaval. Muere en la luna, brisa leve del alba, mar en verano. Verde que verde, verde brota la hierba campo de nieve. Blanca de luz, esqueleto de nieve tras el invierno. Ando y ando, de caer, que sea ante los treboles. Está el árbol en flor, y la noche le quita. Cada día, la mitad de las flores. Lirios, pensad que se halla de viaje, el que os mira Desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad, conectándonos con todo el país. Hora Libre en Farco Satelital. Estamos nosotros en Hora Libre, estamos con los estudiantes ¿sí? de una escuela primaria, la escuela primaria número 17. Ellos eh, han trabajado, ¿con qué maestra, por favor, no me apellido de la maestra? Celeste Terrain. ¿Pereira? <risa> Entonces, no, no. Al final del día nos va a salir el apellido Con la seña con la Pereira Zerini Bien, ahora vale. sí, ahí, va, ahí vamos, se va apareciendo Pereira Zerini ¿Sí? Y me falta la otra seña todavía, ¿no? La que los acompañó Graciela, Graciela. No, no, no, no, no, Marisol oh, Marisol, Marisol. Me confundo me confunden los chicos No, no, no, estamos con un problemita de, de nombres acá, eh <risa> Bueno, a ver, antes escuchábamos un tipo de poesía japonesa ¿Cómo se llamaba? y eh, eh, Dime Digo, haiku Haiku Haiku y, y cuéntame, ¿ustedes han trabajado algún haiku, algún ejemplo? Sí. ¿Han traído alguno para leer? ¿Quieren leerme alguno? Sí. Dale, al micrófono, por favor No Queda una hoja en la llama desnuda tras el invierno A ver, lee más lento, dale Queda una hoja en la llama desnuda tras el invierno Bueno, tiene esta característica, ¿no? De alguna manera habla del paisaje, sí, de algunos todo. tiempos Tiene como esta cosa ahí descriptiva de la situación Que es muy, muy de... Me, me hace recordar las imágenes japonesas Esas que tienen siempre como detalles Vamos a ver ustedes, ¿qué tienen ahí? Llegó el otoño una lluvia tranquila limpia las uvas. Bien, llegó el otoño, una... Lluvia tranquila limpia las uvas. Está bueno, ¿eh? me gusta, ahí es como se genera como una imagen. ¿Quién más tiene algún haiku? Huye el docío en este mundo sucio, no hago yo nada. Esta primavera en mi cabaña absolutamente nada, absolutamente todo. Bien, tiene esta sensación, ¿no? De, de alguna manera querer transmitir lo que sucede... O en un paisaje, o en un momento de una estación del de año O en algún momento, o de mucho calor O cuando surge como en la primavera, de repente todo se llena de flores Está bueno, che, lindo Estuvieron ustedes disfrutando un poco de esta poesía Pero hay otro tipo, que se llama limerick Sí ¿Qué es un limerick? El limerick es, es una forma poética Está formada comúnmente por cinco versos Con una es escalada Escala de rima A, A, B, B, A Bien, ¿qué significa eso? A ver, tenemos una forma poética Que viene del mundo anglosajón de Y que una de las características es que el primer verso y el segundo verso Son son del mismo estilo, son de la misma forma, igual que el último Bien. Y en el medio de esos dos tiene una clase B, digamos A, A, B, B Y otra vez una ah. forma A ¿Sí? Sí Bien, es, es una estructura Es una forma de estructurar los versos Sí Perfecto, bien Es complicado de explicar Pero después vamos a ver algunos ejemplos Y vamos a disfrutar de esta poesía Así que, tranquilos uh -huh. ¿Sí? Sí Entonces, el ejemplo bueno, A ver, dale bueno. Había una vieja Que tenía un balón de teja De tanto vivir, quería morir Murió mirando una abeja a ver, eh, ¿tenemos algún otro ejemplo? ¿Ustedes tienen algunos? Sí. ¿Querés leerlo vos? Acercate un poquito este micrófono, un poquito más alto. Bien, ahí, ahí, está bien, perfecto. Parece que en Japón había un mono que dormía en la siesta en kimono. ¿Qué cosa rara es? decía en japonés. ver a un mono en kimono haciendo el mono. Está <risa> bien, está bueno, papá. Una hormiga podrá tener barriga, que nadie desconcierta ni fatiga. Lo que a toda la gente le parece indecente es tener una hormiga en la barriga. Bien, ahí empieza juega con la rima, empieza a jugar con otras cosas. Es otra forma textual, es algo desconocido para nosotros. ¿Otro modelo, otro ejemplo? Había una mujer en Catalinas que tenía en su cara 10 gallinas y todas las mañanas cuando lo despertaban los tiraba unas cuantas mandarinas. Bien, tenemos también algo grabado. Os queda alguno por leer acá. Si cualquier día vamos una una foca que junta mandarina con la boca, que fuma y habla sola y escribe con la cola, llamen al doctor. La foca está loca. Piola, bien, bien, bien. Bueno, vamos a escuchar ahora a los que grabaron, ¿les parece? Sí. Sí. siempre de frac y con zapatos finos no parece que fueran argentinos porque ¿por qué será que no usan chiripá ni ponchos, ni alpargatas los pingüinos había un viejo señor de Cromero que se puso en un pie para leer a Homero Hasta que se quedó duro y se cayó de un muro, lo que concluyó con el señor de Tromero. Había una mujer de Catalina que tenía en su casa 10 vecinas y todas las mañanas cuando le despertaban las tiraban unas cuantas mandarinas. Un hipopótamo tan chiquito que parezca de lejos un mosquito que puede hacer upa y mirarlo con lupa. Debe ser un hipopótamito. Una vaca que come con cuchara y tiene un reloj en vez de cara que vuela y ama inglés. Sin duda alguna es una vaca rarísima, muy rara. Si cualquier día vemos una foca que punta margaritas con la boca, que fuma y habla sola y escribe con la cola, llamemos al doctor, la foca está loca. Un canario que ladra si está triste, que come cafeína en vez de alpiste, que se pase en coche y toma sol de noche, estoy casi seguro que no existe. En Tucumán vivió una tutúa viejísima pero sin arrugas, porque en toda ocasión tuvo la preocupación de comer bien planchada la lechuga. Saben qué a lo que en esa ciudad esa lombriz que se siente indifeliz, muy feliz, bueno, no le pasa nada, solo que está resfriada y no puede sonarse en la nariz. ¿Saben por qué? La garza colorada sobre una pata está apoyada porque le gusta más y piensa que quizás si levanta las dos se cae sentada Hora libre. La comunicación hace escuela. Como siempre queremos eh, tener presente toda la red Farco, ¿no? Que es parte de la, nuestra posibilidad de llegar a diferentes latitudes a distantes lugares aquí en la, eh, desde la Ciudad de Buenos Aires y para todo el país. Vamos a mandarle un fuerte abrazo a los oyentes de diferentes radios y las diferentes provincias. Yo sé que digo demasiado diferentes, es que son muy distintas entre sí. ¿Cuáles son? FM La Nueva. Formosa Capital. FM Raíces. La Plata Buenos Aires. FM La Posta, Moreno, Buenos Aires, Radio Comunidad, Villa Laguna, Ciudad de Buenos Aires, Radio La, Mil la Milagrosa, Ciudad Autónoma, Ciudad de Buenos Aires, Radio Luna Azul, Umauca. Umahuaca, Umahuaca sí. Jujuy, Radio El Aguilar, Comunidad del Águila hoy FM educativa 92.3 Río Gallegos Santa Cruz FM la la, la, Chica, la chicharra la chicharra, la chicharra. <risa> Goya Corrientes FM Raco 88.9 Roca Tucumán Raco. <risa> Raco Provincia de Tucumán muy bien FM El Sorsal Zapala Neuquén Radio Cultura de Santa Fe Radio Cultura Santa Fe punto Perfecto, Radio Cultura Santa Fe.org.com, es una FM que sale por internet, así que como siempre también les recordamos que pueden comunicarse y bajar este programa en el foro argentino de redes comunitarias www.farco.org.ar. Chicos, estuvimos viendo dos tipos poéticos, ¿sí? Una era el, el limerick y el otro haiku. El haiku. Bien, Aparte, estuvieron trabajando ustedes también sobre eh, la cuestión del género, ¿no? Sí, yo no me lo. Y estuvieron trabajando con, esta, con, bueno, con toda esta movida que hubo sobre ni una menos. Chicas, ¿qué querían contarle a la gente? ¿Qué querían comentar? Nosotros pensamos que está mal que hagan esto de matar o pegar a la mujer, usarlas como un objeto y que no la dejen decir nada. Hace el hombre dueño de la mujer primera reflexión de la compañera, entonces ahí no solamente respetar sino empezar a ver que nadie es propiedad del otro. Toda esta marcha de ni una menos, nos fue una fue muy dolorosa y muy y triste todas esas mujeres que formaron en, que fueron engañadas y ahora están muertas Sí, sí estuvieron sí. pensándolo ¿Y con quién lo hablaron en la escuela, por ejemplo? Con Nuestra Señora Celeste y Gracielo ¿Alguno de ustedes acompañó o vio la, la, la marcha o estuvo siguiéndola por televisión o vio no, por el estilo? Te vi. Estuvo la tele. La ¿Por tele? la tele? Sí. Por la tele. La dio. noticia. En las noticias. ¿Qué les llamó la atención de eso que veían ahí? El, todas las muertes del de mujeres que hubo en el día. De hecho... Son muchas noticias y van sumando muchas en el año, muchas en los últimos años. Bien, hace falta también generar conciencia, ¿no? Y cuando uno ve que pasan estos problemas, hay que hacer algo, ¿sí? Ustedes como niños a veces lo que tienen que hacer es avisar a los adultos. Si uno sabe que alguien le está pegando a otro o conoce que algún hombre le está pegando a una mujer y va a la escuela, avisar a las maestras para que también sepan a quién comunicarlo, dónde denunciarlo, si están en el barrio, en algún vecino, alguna vecina... Sí, o llamar por teléfono Si es que tienen la posibilidad de acceder a un número de teléfono 911 O ahora en 144 ¿no? eh, Pero estar atentos a eso no Chicos, muchísimas gracias por sumarse por formar parte de este programa Yo quiero que me recuerden sus nombres y apellidos Si todo el mundo sabe quiénes hicieron este, este ciclo Y en este segundo bloque Aldo Cosa Aldo, compañera Estefania Aroquipa Tomás Davia Asilen Kispe Brian El Espejo mamá y Juan Diego Todos ellos han formado parte de Hora Libre Nosotros hacemos una pequeña tanda Vamos a escuchar algo de música sí, Vamos a escuchar eh, una canción ¿Tenemos a nombrarla por mí? sí ¿Quién vamos, ¿Qué vamos vamos a escuchar ahora? Maluma y Temperatura Perfecto Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura te gusta En el aire de Hora Libre Nosotros ahora con nuevo equipo Con nuevos estudiantes aquí Que forman parte de nuestros alumnos Que son parte de este programa Hora Libre Y que nos traen todo aquello Que vienen eh, trabajando, estudiando Practicando junto con las maestras Así que, bueno, bienvenidos chicos y chicas ¿Cómo les va? Nombre y apellido, por favor nayla Gutiérrez Bienvenida Naila, compañera Daniela Huanca Yamil Jaita mil compañero, pasar el micrófono, así puede hablar también Franco Condori Franco, bienvenido Franco Mamani Bien, hay mucha diferencia de energías acá, así que por favor atentos con la operación técnica ¿Sí? Eh, chicos, ustedes trabajaron en otra forma poética, una muy distinta ¿Sí? No me golpee el micrófono que me duele la cabeza, me retumba todo <risa> Por favor No, no, no me golpees, por favor, el micrófono ¿Sí? <risa> Eh, ...apoyen el brazo... ...con tranquilidad... ...sí... ...y, y cómodos ahí... ...a ver chicos... Eh, a ver, ...pónganse el, el auricular si quieren... ...no me lo pongan cerca del micrófono... ...porque me acopla ese ruidito... ...a ver... Eh, ...es importantísimo que vayamos... ...a ustedes ahora... ...sí... A ...hablar y me cuenten... cómo estuvieron trabajando... ...y cómo estuvieron trabajando... ...sí... Eh, han trabajado demasiado Para que ahora se puedan lucir Y también nos puedan contar a todos Así que cuénteme quién quiere empezar y con qué empezamos Con cuál de las formas poéticas ¿Cuál es la primera? Trabalenguas Bien, bueno, ¿qué es un, qué es un trabalengua? Cuénteme eh, Las trabalenguas son Oraciones o textos breves Con palabras llama, llamativas Al oído o cualquier idioma Creados para que Su pronunciado en voz alta Sea difícil de decir Bien ¿Tienen ustedes trabalenguas? ¿Saben decir trabalenguas? Mm, más o menos eh. Por ejemplo, ¿O quiero un ejemplo ya. ¿Quién sabe un trabalengua? Antón comilón Come, come, comilón, come pan, come queso Chocolate y caramelo, come azúcar Y turrón, come, come, comilón Wow, y le sale bien Me mató <risa> <risa> Excelente, muy bien, felicitaciones ¿Quién más sabe otro trabalengua? Dale a ver Pata, pepa y pata Cuatro patas con dos patas Cada pata cobra dos patas Otra vez, otra vez, otra vez. ¿Pata? Pata, pepa y pota. Cuatro patas con dos patas, cada pata cobra dos patas. Bien. Es difícil ese, che. A ver, ¿quién más sabe otro? Eh, pepe pecas, pica papas, con un pico picotea, con un pepe pecas, pica papas. Bien. A ver, lo puedes repetir, a ver si lo, si lo vamos a hacer, peco. Pepe pecas, pica papas, con un pico, con un pico, pepe pecas... Eh, pica papas bien otra ¿eh? pues vez a ver compañero Paco guarda las po pocas copas que poco a poco Pepe sacó otra vez otra vez vamos Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó bien sale bien yo sé otro pero a ver como quieres que te quieras y que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera esa <risa> <risa> había otro que es más cortito mira cucaracha chacarita cucharita repítanlo a ver cucaracha chacarita Cucaracha cucharita. Chacarita cucharita. Chacarita cucharita. Cucaracha chacarita cucharita. Cucaracha cucharita. Cucaracha chacarita cucharita. Cucaracha chacarita. Cucaracha chacarita cucharita. Cucarita cucharita. Cucaracha chacarita cucharita. Cucaracha cucharita. Cucaracha chacarita cucharita. Cucaracha chacarita cucharita. Cucaracha. Chacarita, cucaracha. No. Chacarita, cucharita. Muy bien. Bien, que están está, está buenos, están buenos. Aparte de muy bien. ¿Tanés o no? A ver, pásale el micrófono, así también puede compartirlo. Un ratón recto diseño hasta la rama de Rita Larana. Muy bien. Bien, mirá que tiene la lengua bastante destrabada, ¿eh? Bien. Bueno, les cuento entonces que tenemos eh, también algunos grabados y entonces vamos a escuchar ese esa producción, y después volvemos con más Hora Libre. Un murciélago intrépido, frenético, esquelético en las noches aleteaba, se acercaba y desechaba cierra tu ventana ventano te desnariz, orejana y se irá Tres tristes tigres trigaban en un trigal, ¿cuántos tigres trigaban en el trigal? Los cajines de la reina, los cajones de Zintán, ¿qué cojines, qué cajones, en qué cajones eran? Bam. Pepe pela patatas para una tortilla y para la ensalada. Pepe la que pela, pela, que pela y se empapa. Paco guarda las pocas copas que poco a poco, que te sacó. R con R guitarra, R con R barril, que rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. Un chupa cabras, frenético esquelético, en las noches se arrastaba, correteaba y te echaba. Cierra bien tu puerta o te tentarizo dejará y se irá. Un chupa cuando toqué con simpático benévolo jocoso. En las noches roncabas a tus y se arrollaban. Abre bien tu puerta para que te cuide te acompañe y tú puedas dormir bien. Llenos en www.farco.org.ar Claro, hay diferentes formas poéticas, hay diferentes modos de acercarse a la literatura, hay también al verso, ¿no? Ahora hay otras formas aparte del trabalenguas. Yo me acuerdo que el trabalenguas conmigo lo usaban los fonodiólogas para que pueda aprender a hablar. Pero bueno, hay otras formas que tienen más que ver con otro formato, otros otros lugares. ¿Cuál es la otra forma que ustedes me traen? ¿Cómo se llaman? Copla. Coplas. Copla, que son, ¿qué es una copla? ¿Quién me puede explicar a qué llamamos copla? La copla es una es una forma poética que sirve para la letra de canciones populares. Su nombre proviene de la voz latina cúpula y lance unión. Aunque la palabra se ha utilizado para designar diversas formas en Estróficas cultas Como las coplas de pie Quebrado La de Arta Mayor La de copla mixta Y la de copla real Bien Hay varios tipos En toda la descripción Muy bien Investigación ahí chicos Bueno ¿Quién sabe alguna coplita Como para compartirnos Y que podamos escuchar Y prestar atención nosotros? Al marinero En el mar Nunca le falta una pena O se le tuerca El timón O se le rompe la vela Muy bien ¿Alguno de ustedes chicos? Muchachos Dale el pájaro amarillo es un excelente cantor que canta solo cuando sale el sol. Muy bien. Bien, bien, bien. Colores y más colores, color le doy a la niña con un pollo y una piña. Muy bien. Mira vos. Ya. Coplita, compañero. Sí, claro. Sí claro. se sí, sí, pasa el micrófono, por favor. Yo frío y puesto y en la cocina tengo mi puesto. Muy bien. Hacer eh, parte por tu casa me tiraste tu movistar Ahora sé que es claro que lo nuestro es personal <risa> Muy bueno, <risa> ese es muy actual <risa> Excelente Chicos, eh, primero me divertí mucho con, con todo esto Segundo, me parece que está bueno para empezar a jugar con el lenguaje Y que también uno pueda practicar Así que le vamos a decir a las maestras y maestros que nos escuchan en diferentes lugares del país Que tomen estas ideas también para poder practicar con sus alumnos ¿La pasaron bien ustedes practicando? divirtieron? ¿Sí? <ríe> Ahora están como nerviosos. ¿Qué les pasó? <ríe> Bien, recuérdenme su nombre y apellido, así sabemos quiénes hicieron este bloque. Nombre y apellido. Naila Gutiérrez. Naila, entonces. Daniela Huanca. Shamir Jaita. Compañero. Franco Gondori. Franco Mamani. Todos ellos hablaron de coplas, de trabalenguas y nos hicieron aquí en Hora Libre otro espacio acerca de la forma poética. Nosotros vamos a escuchar una producción más acerca de las coplas y luego volvemos con más Hora Libre. En el agua clara que brotan las fuentes Lindo pescado, salta de repente, lindo pescadito, no quieres salir a jugar con mi aro. vamos a saltar. Ya pasaste por mi casa, al lado di la sonrisa, fuiste en sueño de gaza, fuiste una gasa de la brisa, te di saltar en la bruma, que en una blancura horreola como un boceto de espuma sobre un pedestal de ola. Vamos a el baile, dijo el fraile, no tengo ganas, dijo la rana. Invitemos al león, dijo el ratón, pero es muy lejos, dijo el conejo. Ayer pasé por tu casa, me tiraste un limón, ya no me tires más porque me hiciste un chincho Ayer pasé por tu casa, me tiraste tu movistar, ahora sé sí que es claro que lo nuestro es personal. Podrá ser, podrá ser que Andrés se acueste en una nuez. Continuamos en la libre, nosotros en el aire, como siempre, sí con los temas que estuvieron trabajando los chicos en las escuelas. Hoy, muy metidos en el mundo de la literatura, las letras, y el jugar un poco con las palabras. Ahora venimos, creo ¿no? que para mí, por lo menos, es una rareza absoluta, pero primero quiero saber sus nombres y apellidos, para que todo el mundo pueda escucharlos. Pónganse los auriculares, compañeros porque si no me acopla el micrófono. <ríe> ¿Sí? Vamos, nombre y apellido. Jessica eso Jessica, bienvenida. Bienvenida. Nicole Familia Dariela Higuita Alexander Fernández Juan Pablo García Todos son estudiantes de este mismo grado, compañero Facundo Torres Bien, chicos, a ver, conforman el, el último grupo, ¿no?, de hoy Y ustedes van a trabajar sobre una forma poética que por lo menos para mí es rara ¿Sí? ¿sí? O desconocida ¿Cómo se llama? Gitán Jánforas Muy bien Bien sí que son unas formas poéticas que qué características tienen quién me puede contar de qué se trata eh, a qué llamamos gitanjáforas yo tengo por ahí eh, pero quiero preguntarles a ustedes es una forma muy rara donde ¿sí? se juega con las palabras juega con las palabras ¿Sí? bien, bueno, una de las cosas es que entonces, a ver, eh, es una forma de retórica que consiste en un enunciado que carece de sentido pero que juega mucho con las palabras es bonito al oído, es estéticamente agradable de ser escuchado, ¿tiene alguien algún ejemplo acá? ¿Sí? Yo. Dale. Yo. dale dale, dale, comienza a vos sin miedo Pimpin, San Agustín La la Meca, La Seca La Toroldeca el hijo del rey, pasó por aquí, vendiendo maní a todos los días, menos a mí. Muy bien. A ver, vos. De la una la tuna, de dona la tola, de la canela cala la pala. Pampamirón, vete si quieres, que tú no eres coloborón. Bien. ¿Quién más tiene compañero? Dale. Filiflamas a la B cuadre ala al o la luna alifera albeloea gitanjanfora liris sulava salifara oliva olea oleo ala alalay confora sandra malinguitara girofora ula ulala lundre calandra. ¡Muy bien! ¡Qué difícil de leer! Porque, claro, son palabras que no tienen sentido. ¡Excelente, che! Muy bueno. Bueno, esta es una de las formas más raras que yo conozco, por lo menos, y que acabo de conocer gracias ustedes. La verdad es que si no lo hubieran traído, no sabían ni que existían las gitanjáforas. Eh, también han trabajado con otra forma, que es la de la adivinanza, que esa es más común. La usamos mucho en los jardines, a veces para que los chicos piensen, lo imaginen. ¿Quién me puede explicar a qué llamamos una adivinanza o qué se llama que se denomina adivinanza? Es En que... el micrófono, en el micrófono. Yo te creo, pero quiero que me hables al oído. Es algo para que una persona la adivine. Bien. Por lo tanto, tiene sentido contarlo en grupo, en campamentos, en recreos, ¿no? Bien. ¿Y me das un ejemplo? Sí. Su espuma sube contenta si le echan agua caliente lo trae siempre la mano de algún amigo o pariente ¿qué es? a ver, le decimos la, la, la, si la espuma su espuma sube contenta y le echan agua caliente lo traen siempre la mano de algún amigo o pariente ay, se ocurre una bebida puede ser pero... si una, es como una bebida ¿saben qué es? que toman los mayores que toman los mayores? ay, yo voy a decir ¿cuál es? el mate claro, porque está muy bien porque pasa de mano en mano muy bien yo pensé la espuma, perdón no, claro discúlpenme esta yo pensé en la cerveza claro no, está muy bien está muy bien, es el mate claro, perfecto ¿Cuál otra? A ver, ¿quién tiene eh, otro ejemplo? Eh, yo me sé otra. Dale, a ver. En el fuego no me quemo, en el agua no me hundo, y tomo la forma que a mi dueño le plazca. ¿Qué es? Ay, a ver. En el fuego no me quemo, en el agua no me hundo, y tomo la forma... ¿Cómo es? es que el... tomo la forma que a mi dueño le plazca. Eh... No, no sé, no tengo ni idea ¿Cuál que es? La sombra Muy bien, está bueno Está bueno, está bueno, está bueno ¿Alguna otra adivinanza? Bah. Lleno de hadas y dragones De, fan, de fantasías y e ilusiones me, me das vida cada día Hago realidad todo lo que se te ocurra Si cerrás los ojos y escuchas Me siento vivo al fin Cuando te vas a dormir el seño Ah, muy bien, claro. Está muy bien, claro. claro está muy bien, está ingenioso. ¿Qué más hay alguna vigilancia? ¿Vos tenés una? Vale. ¿Por qué esta ventana show mira recién y lo que está lejos lo puede ver bien? ¿Qué es? Mm, no sé, a ver, contame. ¿Qué es? Los prismáticos. Ah, mirá, muy bien, muy bien Sí, está bien. No, no, yo no me hubiera cuenta Acá tenemos unas compañeras a Alicia, acaba de hacerme una <ríe> Burrito Compañeras ¿Quién más tiene una adivinanza para mí? Y para todos los oyentes De un hilo cuelgo Y a tu mano Siempre vuelvo ¿Qué es? Mm, sé cuál es, pero porque la conozco ya, chico. ¿Qué es? ¿Qué sabes? El el shoyo. -yo. El yo-yo, tal cual. Sí, sí, sí, sí. Ver, Una más, una más porque ya se nos termina el tiempo. Iguales, pero al revés. Devuelvo lo que tú ves. Iguales, pero al revés. Devuelvo lo que tú ves. Ah, salo el espejo dijeron, muy bien. <risa> lo admiraron detrás de cámara. <risa> Allá en el estudio, muy bien. Chicos, nos queda nada de tiempo. Nada, nada de tiempo. Yo sé que seguiría jugando. Sí, pero tenemos un audio, así que eh, quiero que me cuenten quiénes fueron ustedes, cuál es el nombre y el apellido de cada uno. Sé que el micro los está esperando, si no me quedaría 10 minutos más, pero me van a me van a echar a mí y a todos. Así que nombre y apellido, por favor, compañera. Nicole Familia. Yo sé sí hacer eso. Quispe. María Liguita Alexandre Fernández Juan Pablo García Rojas Facundo Torres Nosotros vamos a escuchar ahora ¿sí, la y... producción que hicieron estos Rando. chicos y chicas y después nos vamos a quedar ya para despedirnos de la libre así que hasta la semana que viene cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches nosotros nos despedimos hasta la semana que viene con la diviranza, chao chicos, un fuerte abrazo para ustedes En el agua no me hundo, en el fuego no me quemo y tomo la forma que a mi dueño le plazca. ¿Qué es? La sombra. Una viejita rubadita que dejó de un y ahora es una frutita. ¿Qué es? Uva. De nogal vengo, del cuello del hombre me cuelgo. ¿Qué es? La corbata. Se hace con leche de vaca, de oveja y de cabra y sabe a beso. ¿Qué es? El queso. Blanca por dentro, verde por fuera, si quieres que te lo diga, espera ¿Qué es? La pera Verde nací, amarillo me cortaron, en el molino me molieron y blanco me amasaron ¿Qué es? El trigo Una cajita, blanca como la cal, todos la saben abrir, nadie la sabe cerrar ¿Qué es? El huevo fríos, muy fríos estamos y con nuestros sabores a los niños animamos ¿qué es? el helado